Ariel, como dice usted en su página de primopublico.com, trabajo sí hay, y en esta ocasión es para el Sistema Integrado de Transporte Público eh, en Bogotá. Y Rocío Varela es auxiliar de reclutamiento externo, así se llama el cargo, reclutamiento externo. Rocío, muy buenos días. Buenos días. A ver si me ayuda aquí. Exacto. Rocío, días. reclutamiento es que búsqueda búsqueda de conductores y mecánicos. Sí, señor, búsqueda personal. Bueno, y cómo es, qué es lo que están buscando ustedes para este jueves. Eh, muy buenos días a ustedes y pues a toda la audiencia que escucha periodismo público. Esta vez la invitación es para que nos acompañen el día jueves 21 de mayo en el Parque Central de Soacha. Vamos a estar con la oficina móvil del SENA, ¿sí? Traemos pues nuestra oferta laboral para conductores C2, C3... Y también mecánicos, eléctricos, automotrices Van a haber también otras empresas que ofertan otros empleos Como atención al cliente vía telefónica Sí, pero digamos que usted está representando en este momento El sistema integrado de transporte público Sí, señor ¿Y necesitan conductores de qué características? Sí, señor Conductores con licencia C2 o C3 Que tengan experiencia en carga a partir de 3.5 toneladas O en pasajeros a partir de 19 pasajeros, ¿sí? Sí, ¿cuánto gana un conductor que entre al sistema Integral de transporte? Listo, la oferta inicial son 800 mil más un bono de 220 mil pesos por los dos primeros meses. Luego de los dos primeros meses hay un incremento y hay la posibilidad del ascenso también. Sí, ¿y la jornada de trabajo cuáles son? Sí, señor, la jornada son pues las ocho horas eh, son turnos rotativos y pues la invitación es a que nos acompañen. Sí, esos son los que manejan los buses azules. Sí, señor, los buses azules, también manejamos en nuestra flota buses alimentadores y buses híbridos también ¿Los rojos? No, Los híbridos son los que pasan por la séptima, que son grises con rojos. Ah, listo, que híbridos. tienen por ambos lados Exacto, sí, señor. Sí, Ariel Eh, no, no, no, es que justamente me acordé de los buses híbridos que estaba con una persona eh, la semana pasada que no es del país... Pasó uno de esos híbridos, además que son muy bonitos, ¿no? Visualmente. Sí, sí son. Y, llamativos. Y, quedó, y quedó admirado de lo bonitos, justamente. Sí. Entonces, <risa> hago ahí hago con paréntesis para contar la, la anécdota. Bueno, Rocío, entonces, ¿el jueves? El es jueves, ¿cuándo cuando sí, hay que acudir? ¿Cuándo hay que llevar que hojas de vida y todo? No? ¿Cómo sí, señor. Eh, lo ideal es que las personas se acerquen con hoja de vida Minerva de 03. Con la copia de su cédula, de su licencia y de sus certificados laborales, los esperamos desde las 9 de la mañana. ¿En dónde es? ¿De 9 a...? Eh, de 9 a 4 de la tarde, va a ser en el Parque Central de Suacha. va a ser pues frente a la alcaldía y les explico un poco, el SENA tiene un, un carro, ¿sí? Un carro que está adecuado para... Es como una recibir. unidad móvil grande, ¿cierto? Exactamente Que lo, por ahí lo he visto en las calles Sí señor, ese carro pues tiene capacidad para personas, para empresarios Y la idea es que la gente se acerque, lleve la hoja de vida Y pues nos acompañe ese día y se beneficie de las ofertas laborales que tenemos Si yo cumplo con todos los requerimientos que me piden para trabajar en el sistema integrado de transporte ¿En cuánto tiempo estaría contratado? Listo, eh, después de que pues pase el proceso de selección, es una capacitación de dos semanas Podríamos estar hablando de dos semanas para que la persona ya esté contratada ¿La capacitación es paga o no? Es paga dentro de la primera o segunda semana Pues ya contratado oh, Ok, o Entonces, sea, alguien ahí está la oportunidad, pásese dos o sea, tres, ¿o yo? Sí. sí, sí, bueno, Rocío Yo que pase tengo, la yo yo no yo, yo tampoco lo he visto no yo tengo pases de automóvil no, yo no también eso tengo que tiene que, tiene que, que, que no ser un pase de transporte eso. público me imagino que libre de multas bueno eso eh, sí se lo aseguro que está libre de multas no no el suyo no los que van a aspirar <risa> no, a, <yo> estoy muerto, <risa> al alguien. servicio integrado de transporte C1, C1, ¿Ah? C1 no <risa> 1 No. La, ¿Cuáles son las dos clasificaciones, Rocío? C2 o C3, en o, lo posible. O C3. Sí, señor. C2 o C3. ¿Y qué otras cosas, hoja de vida que demuestren tener C2 o C3? Sí, señor. ¿Qué otros papeles deben llevar eh, de una vez el jueves? copia de su cédula, sí. de su licencia, copia de sus certificados laborales, en lo posible que no tengan comparendos, o que si los tienen, que tengan su acuerdo de pago al día, ¿listo? Perfecto, claro, para que También. no tengan, porque me imagino que lo primero que se hará es un proceso de selección. ¿Cuántos son los cupos? ¿Cuántos conductores van a recibir? Necesitamos en este momento 600 conductores. Ah, calle es espacio. No. no, claro, hay bastantes oportunidades. Pues el llamado es a las personas que estén por ¿Alguna edad específica o que oscile o no necesariamente? Pues eh, no necesariamente. Podrían, pues, a partir de los... De los 23 años. ¿Cuánta experiencia ¿sí? les exigen? Mínimo un año certificada y pues importante nuestros patios están ubicados en el sur de la ciudad, ¿sí? Nosotros tenemos patios en Bosa San José, en Bosa San Bernardino, en Madelena, sobre la autopista sur y pues por el tema de distancia sería apto pues para Nuestros habitantes de Soacha. Es decir, que lleguen ahí a guardar cuando terminen a los patios y ya no les va a quedar tan lejos Exacto. para los residentes y habitantes del municipio de Soacha. Una oportunidad entonces, Carlos, para quienes de pronto no tengan empleo, que tengan el pase categoría C2 o C3 quieran trabajar en el sistema integrado de transporte, usted ya dijo el, el, el sueldo, ¿no? Carlos sí, se lo señor. preguntó ¿cuánto es? Sí, 800 y los primeros dos meses una una bonificación de 200 220. ¿Los primeros sí, dos meses? Sí. No, o sea, el bono siempre va a estar, pero la oferta inicial son 800 más un bono 220. ¿Qué pasa? A partir de que se cumpla el periodo de prueba, que son esos dos meses sí. hay incremento en esos 800 mil pesos. Okay. ¿Listo? ¿Y el bono siempre va a estar? El bono siempre va a estar, wow. sí, señor. Cuántas, ¿Un sí, un milloncito larguito. ¿Cuántas horas eh, les toca trabajar? Eh? Son ¿Esos turnos de cuánto? Ocho horas. Turnos, son de, turnos ocho, de ocho y son ocho turnos, horas. ¿cierto? Son les turnos. Puede tocar mañana, tarde o noche. Exactamente, son turnos rotativos. Turnos rotativos se llama así. Carlos, creo que el tema es claro. Ahí está la posibilidad para que las personas conductores que no tengan empleo, que quieran formar parte de ese grupo de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público. De los, de los buses azules, ¿no? Sí, señor. Ok, este jueves pasado mañana, podríamos decir que una feria de empleo, ahí me imagino que van a estar, ¿qué? Algunas carpas, está el vehículo que me mencionaba. Está el vehículo, el vehículo pues tiene Toda bastante capacidad y vamos a estar de 9 a 4 de la tarde. Todo recién. el día, ¿Toda de la 9 gente? a 4, de 9 sí, a 4 señor. jornada continua. Exacto, jornada continua. Es decir, a estar atento, llevar las hojas de vida, demostrar que tienen el pase Llevar ojalá recomendaciones laborales, fotocopia de la cédula Tratar de tener todo listo para que no tengan problemas